500 muertos más. La pandemia no se mide en días, se mide en muertos. Rodríguez Larreta, ¿les suena? Los medios hegemónicos incitan a la violencia permanentemente. La provocación y el odio forma parte de la estrategia. A ellos no les importa la Este, mostrarse agresivos y violentos esa es la estrategia lo importante es mostrar debilidad en el gobierno y para eso utiliza el monopolio informativo a full yo creo que son demasiadas señales para no darnos cuenta que el clima destituyente ya está en marcha si no recordemos cómo se operó en Ecuador y en Bolivia la policía alcanzó Eduardo Dualde sabía de que estaba hablando y vale la pena recordar que algunos funcionarios de nuestro gobierno de alto nivel prefirieron matar al mensajero y decían que estaba viejo y gagá la opinión de Dualde ...siempre trae consecuencias. de nuestro programa... ...muchas veces... Eh, ...dijimos que... ...la moderación... ...y la búsqueda de consenso... ...iba a terminar... ...en anomia... ...anomia... ...falta de decisión... ...y de orden. Recordemos lo que pedía Dualde... ...Dualde decía que faltaba orden... Tampoco es casual. También dijimos muchas veces que el poder se tiene para ejercerlo. Y el reclamo de la policía es muy grave. Es desobediencia y es sedición. Se deberán tomar medidas. El Cáceres Lázaro es, es igual. Es un atentado contra la justicia y es muy grave yo creo que no hay muchos caminos el gobierno deberá tomar medidas y poner orden y actuar como gobierno que fue elegido por la mayoría yo digo poner orden y difundir la acción de cómo se pone orden Y para eso deberá utilizar los medios nacionales y apoyar de todas las maneras posibles a los medios populares para comunicarse con la población, sobre todo para estar atentos, unidos y organizados. Yo creo que se tiene que actuar con decisión y celeridad. Las medidas que no se toman a tiempo... Están condenadas al fracaso. Compañeros. Los golpes no son todos iguales. Y repetimos. No se puede gobernar pidiendo permiso. Yo sé que. En fin. Lo que digo. No les cae bien. A muchos. Pero. Bueno muchachos vengan de a uno chao compañeros hasta el miércoles que viene y cuídense mucho Como percibirán, eh, los matices continúan, eh, ya nada será igual. Y añado, felizmente, así se puede debatir, hay un elemento de las menciones de Julio que podemos compartir, que es el intento de debilitamiento. El intento de debilitamiento que se opera desde las empresas y desde los servicios de inteligencia está relacionado con el lanzamiento de medidas económicas que podrían lograr a mediados del año que viene una estabilización del gobierno y por lo tanto una continuidad afincada en una eventual victoria electoral. En materia de situación interna, hablan de salarios, es genuino el reclamo, la caída salarial de cuatro años fue abrupta y está relacionada con el ajuste para todos los estatales realizado por el macrismo. Con el añadido que en este tramo de cuarentena, se quedaron sin las extras, ¿no? partidos de fútbol, recitales, festivales. Pero el temor se proyecta hacia adelante porque una recomposición de la Agencia Federal de Inteligencia y de la Justicia Federal los dejaría sin ingresos en otras actividades más cercanas a la legalidad. Estos son algunos de los elementos base del conflicto que estamos viviendo. Eh, ha sacado hace ocho minutos Alberto Fernández un Twitter antes de iniciar la reunión con los intendentes. Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme los abrazo y le pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo. Estas son palabras volcadas en las redes por el presidente de la nación. Recordamos que hoy, sobre el mediodía, se realizó una marcha en la ciudad de La Plata, guardando distancia social ¿eh? por parte de sectores de la CTA y de sectores del de mundo social argentino, que hay una convocatoria en análisis para el día viernes, y que a partir de ahora, a las 20 horas, hay una movilización alrededor de la Quinta de Olivos ...de las organizaciones sociales. Esta es una realidad que mmm, pone en riesgo los cuidados, indudablemente, de eh, los sectores populares... ...y al mismo tiempo eh, tengo la percepción que encarna el deseo de una buena parte de la militancia... ...que es la de retomar la movilización después de haber visto las algaradas que se suscitaron... ...en algunas calles de grandes ciudades de la República Argentina y después de haber observado eh, aquello que nos enfocan en los medios de comunicación sobre la protesta policial. Eh, vamos a escuchar ahora a nuestro compañero Carlos Zaira, que tiene una interpretación más cercana a la planteada recién por el querido Julio Carballo. Sin lugar a dudas que ya nada será igual. Estamos asistiendo en forma descarada, a un intento destituyente, claramente destituyente, que tiene como uno de sus vértices más importantes esta, este reclamo, vamos a poner un rótulo, este reclamo de un sector de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires. Pero claro, sabemos quienes están detrás de este reclamo, quienes se suman al reclamo que... Algunos podrán pensar que en cierto punto es justo, pero en tiempos de pandemia, luego de cuatro años de economía torpedeada, hundida, es complejo, es realmente complejo satisfacer a todos los sectores. El reflejo popular ante, ante la avanzada opositora, tanto en lo empresarial como en lo político, y pongo por delante lo empresarial porque no me canso de repetirlo, que estamos transitando un momento único, tal vez de la vida política argentina, en el cual la oposición no la encarna una fuerza política, sino definitivamente diversos grupos económicos. Dicho esto, el reflejo popular es de las organizaciones libres del pueblo es el de salir a la calle con distancia social, con cuidado, pero salir a la calle porque haciendo un un shopping televisivo en el mediodía de hoy salió un ratito de radio gráfica donde uno encuentra enfoque, análisis, información el amplio espinel en los medios televisivos hasta aquellos que algunos dicen es un medio compañero no, que medio compañero no, no, no, no hay una actitud claramente destituyente por hecho por B pero claramente destituyente esta búsqueda de división del, del frente que gobierna reitero, desde el 10 de diciembre pasado eh, ha visto en las últimas horas eh, algunas situaciones que hasta podrían parecer propias de una comedia, ¿no? pero no lo son, desde la quema de barbijos en el centro porteño, pasando por eh, la entrega, sí, la entrega de Lázaro Báez, y el apedreamiento a cargo de una banda de lúmpenes, ¿eh? porque todo el mundo señala a los vecinos del country de Pilar, pero eso no tiran piedra. A ver, ¿quién convocó a los lúmpenes? ¿Quién convocó a los lúmpenes? Y acá nos encontramos como si fuera un, un rulo en la historia argentina al liberalismo más recalcitrante un liberalismo que sin la alcurnia sin la sin los apellidos hasta podríamos decir tampoco sin la sin la calidad política aquel de comienzo del siglo 20. ...bueno, es el mismo también que recluta Lúmpenes... ...es la misma imagen... ...un siglo después... Eh, ...34 mil pesos... ...cobra... ...un oficial raso... ...en tiempos de pandemia... ...o sea, en tiempos en los cuales... ...podríamos plantear también que pequeños kioscos... ...se les cae a las fuerzas policiales... ...por ejemplo, los partidos de fútbol... ...algo que... ...a mí me pega de cerca... Así que la situación es compleja porque por más que el lunes pasado el gobierno haya anunciado se van ensamblando los aportes para ir entendiendo el proceso en marcha, porque cada compañero va integrando regiones de interpretación en base a la información que posee, y esto da una perspectiva para reflexionar sobre las distintas aristas, esa es la idea de ya nada será igual, es la idea original y esto enriquece enriquece mucho y va a escuchar lo que viene, que es bastante, bastante enriquecedor también, está relacionado con Eh, claroscuros dentro, en el interior de estas posiciones gracias Lucas Molinari, Analia Efrón Lucio Pedro Averastain Ponte Hernán Vázquez, Grisel Rubino Carlos Javier Abondoglio, Marco Aurelio Rosselli, Walter Rabioso Marco Gustavo Vietes Cristian López, Aldo García, Ricardo Mar Carmen Carranza, Julio Ruiz Javier Berezán, Germán Ibáñez, Daylan Kivki eh, Jorge Luis Reinich Daniel Eduardo Cabrera Adriana Elizabeth García, Lucía Ferrario, Silvia Alejandra Ruiz, Gonzalo Torchio, Faustino Velasco, y aparecen un montón de mensajes, eh, por supuesto Hernán Vázquez mandándole algunos para para el Tano Seminara, en un ratito también lo tenemos al Tano Seminara. Hernán Vázquez decía, cuando paran los docentes, los medios dicen, no hay que tener de rehenes a los chicos. Eh, y añade, dicen que el que encabezan las protestas en la Puerta de Olivos es un policía exonerado por causa de drogas. Bueno, además las referencias que salen a la luz cada vez que se expresan los uh, protestantes <ríe> eh, son eh, deficitarias ¿no? en la imagen pública. Lo cual no significa que no sea una situación de cuidado con intento de um, limar eh, zonas de autoridad